en silencio guardaré todo lo que choque fondo Son dos de cada vez que desperté Muchos dicen que muchos de mí se parecen a usted No le voy a recordar que hubo masacre Tampoco inculpar a sus abuelos Porque mi pueblo pasó hambre Sangre, no vengo a mostrarle Yo no pretendo convencerlo de portarse un poco más amable Lo intentamos antes ya a mucho tiempo Pero yo no vengo a reclamarle ningún parlamento siento argumento que da corto ante siglo y medio de violento y sistemático despojo no hablaré de genocidio tampoco del zoológico que haya en París esclavizó a los indios no le contaré mi sueño donde mis hijos se estrecharon la mano del que mataron en un crucifijo y que al bajarlo para que no supiera más él dijo y la banda enán cuando la palabra ha sido traicionada hay tiempo de callar y escuchar el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 aunque los pacos digan más te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 Y todo mi hacer, y cuando atropello al camino destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Por este compromiso desde que ha sido lo que no voy a decir ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Sí, ya lo dice todo. lo dice todo. Ya lo dice todo. todo, ya lo dice todo. Pero el palacio llega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 vuela Y ahora en homenaje a las madres y a las abuelas de 1976 mi bolivia me pusieron maría Pa escucha soy de 1976 tengo la tata grabada en la piel tengo recuerdos que se pecan como miel Pero transformo la yell y no me contamina, cambio pene en medicina, tengo mi propia resistencia, la rima, abro la boca porque me provoca yo y vine a cantarles estas minas, porque el rap para las madres, el rap es así, el rap para las madres no va azada y va para las abuelas, de Josecuelas, altoos varios haciendo escuela en bien popular para cabezas y chetos. Quiero saber dónde mierda están los mierdos con mi pregunta te inquieto, pasa a quedar pensando lo más te lo prometo que nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz, nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la semilla,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 Corazón a corazón Luchadora A luchadora Siempre es aquí y ahora Nunca más callarán la semillas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 que abrazan en su nombre muchos nombres seguimos en la lucha y son 30.000 razones para nombrarte en canciones pintaron la bandera para que el agite el viento el canto y los sueños mantienen su flamear resisten las baldojas en la plaça del vuelo y esos bombos eternos latido popular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 Solo está saltando vos, solo vos, solo vos y el sonido de tu voz. La parencela te junto las historias y las fotos, tantas cosas que dejaron tus papás. Los recuerdos también te están buscando,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 solo vos, sonido de tu voz estás escuchando